Bueno, para mí es la verdad que un, un orgullo estar acá nuevamente acompañando este esfuerzo de, de Ricardo Sosa, de la producción, de los clubes que trabajan en esto, que son el Club Ferro y, y el Club Racing, que este año va a albergar el, el festival. Y el orgullo como intendente de saber que estamos en un camino que se ha i d consolidando. Alguna vez, yo hablaba recién con la gente argentinísima, el, el chaqueño planteó que a la, a la provincia de Buenos Aires faltaba un festival y uno va entendiendo que ese es el festival de la provincia de Buenos Aires a partir de ese esfuerzo privado,、eh, con nuestro acompañamiento, pero fundamentalmente el esfuerzo privado que hacen posible que año a año, como recién decía el presidente de p e r r o algo más se vaya agregando en el festival y lo vaya jerarquizando. Desde la doma, desde las artesanías, desde la música, desde la danza, de esa posibilidad que tienen. No solamente la vidriera para los artistas nacionales, sino también para las voces locales que empiezan a ser reconocidas en el escenario nacional a partir de lo que significa este, este Festival de Grandes Soltores de, de Olavarría. Por año, gracias al festival, hay 25 o 30 mil personas que conocen una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, una ciudad industrial, una ciudad agropecuaria, una, una ciudad de, de gente l a b o r a n t e de gente común y corriente, que somos casi todos trabajadores. La verdad que es una ciudad amable en la cual se van a sentir muy cómodos todos aquellos que, que vayan y por los cuales hacemos un esfuerzo, los que organizan el festival, el gobierno municipal y la sociedad toda, para que pasen esos cuatro días de festival muy bien. Una ciudad que se está preparando para recibirlo también con nuestros parques,、eh, con nuestros hoteles, los que vayan a hoteles, también con la posibilidad de alojarse en los c a m p o n g s en los c a m p o n g s que tengan que, que alojarse. Y, y una ciudad que, que también ha sido cruzada por algo que este año creo que los argentinos debemos rescatar. Este año del bicentenario ha servido para que mucha más gente cante el himno, mucha más gente se sienta abrazada a la bandera, y creo que son cosas que, como recién decía Marcelo, llega a Buenos Aires y parece que estamos en otro lado que no nos entienden, pero la verdad que también es cierto que mucha gente tuvo este año esa oportunidad de cantar con el lujo el himno, de ponerse la bandera, de sentir que éramos todos argentinos, y ojalá que el festival también sea. parte de eso que nos pasa a los argentinos, que tengamos esta oportunidad de darnos todos, de mostrarnos unidos, de trabajar juntos por un país mejor, abrazados a una única bandera. Así que muchas gracias a ustedes, a la gente de la barriga que, que vive acá, que ha venido mucho, a la gente que todos los años, hace muchos años, acompaña esto y que ha atravesado todas las épocas, las épocas de, bueno, de vacas gordas y de vacas flacas, y siempre Ricardo le ha puesto el esfuerzo para que esta fiesta, que es una fiesta, este festival, se siga realizando, con la responsabilidad y el profesionalismo creciente que, que el festival muestra. Y agradecerle a quienes no son de la barría la posibilidad de difundir este festival, que es orgullo de nosotros los orabarrienses, pero que también empieza a ser un lugar de referencia en la provincia de Buenos Aires y también en el país. Muchas gracias a todos ustedes y con los gracias a Dios a los que vivemos en la barría.